Viernes de 5 a 8, una menos en Canarias. Te acompañamos en la vuelta a casa.、En、la vuelta casa. l Play, Play, Play Kiss. Con Ricky García. Con Ricky García. Con Ricky García. Con Ricky García. スーパーでバターでバター e バターでバターででバターでバターでバターでバタでバターでバターでバターでバターでバターでバタ s でバターでバターでバターでバターでバターでバター m バターでバターでバターででバターでーでバター En directo, llega el momento de presentarte el podium de los éxitos en tres décadas. La partida d El lunes vamos a hacer esto: nos vamos a mover por el tiempo, vamos a irnos al nuestro maravilloso podium en el que te vamos a poner cuáles fueron los números uno en la tercera semana de septiembre, hoy en el 81, en el 91 y en el 2001. ¡Vamos allá! ¡Take my tears and that's not nearly all, tainted love! Fue una canción que tardó 20 años en explotar. Grabada por Gloria Jones en el 64, se convirtió en un clásico aún de moda en el 81 por Soft Cell.、Really、Vámonos hasta Estados Unidos. Oh, oh, oh, oh, Ross i Lionel Richie grabaron esta canción para la discográfica Motown y se utilizó como tema principal de la película Endless Love con Brooke Shields y Martin Hewitt, que no se comió un colín. A pesar de eso, esta canción se convirtió en el sencillo de mayor éxito en Estados Unidos en el 81. Endless Love. ¿Y quién era número uno en España en el 81? ¿Qué idea? ¿Qué idea? 「バレエディー!」「とう1個いきゃ vestiti speciale」「いにた Que usa, on, dos, usa, ¿tú qué Giuseppe Ciercia, más conocido como por supuesto Pino Danjo, tuvo un éxito extraordinario convirtiéndose en una de las canciones, es decir, el One Hit Wonder del cantante. Vámonos hasta 1991, ¿quién era número uno en España? ¡Juja!、Uh -huh. Sí, queridos, Chimo Bayo. ¡Hey! Nos dejó muy claro lo que le gustaba en dos opciones, tipo Matrix. ¿Esta sí o esta no? Esta no. é s t a s i Vámonos hasta Estados Unidos. Has the the the the La tercera semana de septiembre del 91 en Estados Unidos, Paula d u o l era número uno con The Promise of a New Feel Day. f u el e segundo sencillo del álbum debut de, de Paul Abdul. Saltamos hasta u k y. Bueno, la canción fue un gran éxito convirtiéndose en uno de los más vendidos mundialmente. Fue primer lugar en 30 países, incluyendo, por supuesto, el Reino Unido. Venga, saltamos hasta 2001. Bueno, es el clásico Mambo No. 5 de Pérez Pez Prado. Aunque esta es la versión de Bob the Builder. Bob the Builder era un programa de televisión infantil que se hacía en el Reino Unido. Y que bueno, pues un día hicieron una versión de esta canción. Y fíjate, fue un éxito local. Se convirtió en número uno la versión de Pérez Pez Prado en UK con Bob the Builder. Mambo No. 5. Y esta es Jennifer López. Bueno, esta canción tiene, tiene su qué, e h porque de la misma canción hay dos versiones: es decir, la versión original que estaba en el álbum, que fue el sencillo oficial del álbum debut de Jennifer l ó p e z y luego esta que es la Marder Remix, la misma canción pero con un cambio de letra y con colaboraciones. Número uno en el 2001 en Estados Unidos. Y nos vamos a quedar en España, porque en el 2001, la tercera semana de septiembre. ¿eh? Fue número uno este personaje. Fue el hub del álbum Afan Odyssey, coleccionista de coches y otros vicios varios. s a m i d o Quay. Yeah. Una menos en Canarias. ¡Ajá! á p l e i k Con Ricky García he descubierto una fórmula paradisíaca. Se llama. a p l e i k t i e n e s que probarla!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 d e s i r e i s hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Baby, a when I'm alone, Love n e l o is a ring, a telephone. Love is an angel, the sky's t h s last. i n our b e d s until the morning comes. 5-8 ピークス、コンリキガ a サ c ピークス、コンリキガーサ my f i ス、g e r キガ l a y you イセ s セイアマティエッジオフヘブン、イントリオンソアボン、ミュージックフォンティエッジオフヘブン、イセイ、エッジオフヘブン、イセイ、エッジオフヘブン、イセイ、イセイ、イセイ、イセイ、イセイ、イセイ、イセイ、イセイ、イセイ、イセイ、イセイ、イセイ、20イ、イセイ、イセイ、イセイ、イセイ、イセイ、イセイ、イセイ、イセイ、イセイ、イセイ、イセイ、イセイ、イセイ、イセ Hola,、bueno, y la cosa va de comer, de dulces, de cómo harías para engordarte 5 kilos en una semana. Bueno, algo divertido, ¿verdad que sí? Porque comer siempre es divertido. Va, venga, vamos a ver qué nos cuenta nuestro amigo ó s c a r desde Urense. Buenas tardes, Quiseros. Hola.、Eh, yo para... lo tendría bastante fácil para engordar 5 ¿Sí? kilos en 5 días.、Eh, me haría socio de. De aquí de, de una cadena de pizzerías y fijo que lo logro. A ver, vamos, vamos a ver. Entonces tú eres de los que te haces socio de una pizzería y engordas, te haces socio del gimnasio y adelgazas. Y si te asocias al gremio de letricistas, vas todo el día enchufado. <risa> Nuestra querida María, desde l u g o Hola, chicos. Hola. Yo lo que haría para engordar 5 kilos en una semana, en un mundo al revés, como decís, sería en lugar de la vuelta al cole, ¿Sí? la vuelta a las vacaciones. Contratado. Es decir, <risa> me iría a un hotel en el que hubiese buffets con comida de diferentes partes del mundo、ah. y cada día comería uno diferente, postres incluidos. Ya sabéis, en lugar de la operación Bikini, la operación Yam Yam. o、okay. l <risa> Un saludo, familia. o t r o para ti, querida María. Vamos, te v e m o s Pues、Entregadísima a tu operación ñañame, ¿eh? más que los Pac-Man comiendo bolitas. Ricky, Ricky, Ricky, Ricky. Ricky García en Kiss. ¡Oh, sí! ¿Te gustan, eh? ¿Son tus favoritos? Ja, ya lo sabía, por eso te lo pongo. ¡Coldplay! y c h e s enfo, En Canarias, te acompañamos en la vuelta a casa. Vuelta a casa, p l a y k i i s con c r k y García con Ricky García. Con, con Ricky García. Siempre tiene su n lugarcito aquí en el show, ves por fino. Ricky García en k i s Bueno, vámonos a las redes, e h porque nos estáis escribiendo cosas muy curiosas. Nos vamos a ir al cajetín de preguntas en, en el Instagram, ¿vale? Me encantan vuestros apodos. Venga. Lole Low Cost dice: Me comería una tarta de tres chocolates al día. Oh, y yo. b e y n e t Zapfalle dice: Comer y dormir, comer y dormir, comer y dormir. <risa> Gigi viviendo y aprendiendo. Me encantan Bustros n i c k s Dice: mil maneras de engordar y una sola de adelgazar. Cerrar la boca. Bien, buen consejo. Bichito loco dice: hinchándome a chuche, palomitas, chocolate, potajes de garbanzos y no levantarme del sofá. <risa> Buena idea, a ¿eh? Acá Andrés Hernán nos dice: h a c e r como torrente. Muy bien, buen consejo, o ¿eh? También. Y Paulihuellitas. Dice estar solo en casa y、e、comer. o y e apuntamos vuestros comentarios por si algún día se nos ocurre engordarnos 5 kilos una semana. Nos vendrán geniales. ¿eh? Sí que estamos en redes también. Instagram, Facebook, Twitter. Nos podéis dejar vuestros mensajes por escrito ahí. Hoy en juego con los amigos de Narcisystem. Un dispositivo increíble. Esto es p l a y Kiss. 俺たちの世界は変わらない。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 Only o o s h t It's n g s a r b r e a k the It's mold. a cool place and they say it gets colder You're bundled up now, wait till you get older But the m e d i a m e n b e g to differ Judging by the hole in the satellite picture The ice we skate is getting pretty thin The water's getting warm, so you might as well swim My world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored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 You're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. head where all back, it all. Only stars. does only go, shootin' it レイ、エイ n w a c h s h o o n g t レイ、h a n d c a ス l h t t r s レイ、h l ス y Shooting Stars, break es break、hey. a ーン、h a l ルダクルダクルスト l y Shooting Stars, a スー h l Prácticamente a las 7 de la tarde, en directo. Llega nuestra querida compañera Estefanía Vega para ponernos al día con las noticias en el boletín informativo. Y luego a la vuelta, atención, porque Yasu, bares a Paradis, y además te voy a hablar de The Commoners. Todo esto y mucho más en los próximos minutos, en tu show e s p e r t i n o favorito, con todo el equipo de Play Kiss. ¿Estarás aquí a la vuelta? Esto es Kiss.